Bueno,、eh, yo pertenezco a CENAF,、eh, estoy abocado la, al espacio que está en el barrio á l v a r o Guerrero, que es en la capilla,、eh, calle s 105 y 109.、Eh, y bueno, estamos llevando diferentes capacitaciones y una de estas. Capacitación es muy importante que es la, el tema de, de los incendios y los, la problemática en los barrios. Cada barrio, como me decía Rubén, hay, tiene su impronta, así que este, la parte técnica te la voy a dejar con él. Y yo te, te voy a comentar de la necesidad del barrio, que es este, la prevención de, de, este, de los accidentes y la gente que por ahí utiliza, como me decía Rubén, espacios donde hay. Eh, fuego eh, mal utilizado, y、sí, entonces、eh, prevenir y saber que este, para qué es un matafuego, para qué es otro matafuego, la cocina, qué, con, qué se, con qué se apaga, y esa parte te, te debe pasar con Rubén. Bien, Rubén, comentándonos un poco sobre la importancia que tiene ¿no? que estas charlas lleguen a los vecinos. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno,、eh, una iniciativa ahí, muy buena iniciativa ahí por parte del área de SENAF y con José, que bueno, ellos casualmente se, se concurrieron acá a la unidad para, bueno,、eh, poder trabajar de manera conjunta. Eh, nosotros eh, hemos tenido diferentes tipos de problemáticas, de acuerdo a las necesidades de los, de los barrios de Viedma,、eh, que cada uno tiene su impronta, como José decía, bueno, y obviamente su problemática. Ahí, de acuerdo a, la, a los inmuebles, de acuerdo a la, a la infraestructura. De acuerdo a los espacios,、eh, n o es cierto?, tenemos、eh, diferen diferentes problemas o principios de incendio también, en este caso que nos compete, con relación a los,、eh, a los incendios, principios de incendio. Fuegos,、eh, ¿no es cierto?、Eh, por la, la parte de los inmuebles, casillas,、eh, más que nada por el tema del combustible y, el, y la tipología de construcción que tienen、eh, estas esta viviendas, ¿no? No es lo mismo un principio de incendio, un fuego dentro de una vivienda、eh, de hormigón que dentro de una casilla, las instalaciones eléctricas fundamentales, ¿no es cierto? Con, con las medidas de, de, de los cables,、eh, la instalación de los suministros, las salidas y las entradas de, de las calefacciones de,、eh, a leña, ¿no es cierto? y... La salamandra, s s y bueno, en parte es básicamente poder un poco capacitar y bueno, ponernos también en, de, del lado de la, de la ciudadanía, del lado también de, la, de, de las personas y sus necesidades para bueno, poder、eh, ser parte también de, de ello y darle por ahí algunos tips que ellos tengan que tener en cuenta al momento de calefaccionarse, cuáles son los, los,、eh, las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque es muy importante esto también, el tema de la oxigenación también, ¿no? Eh, así que, bueno, también eso es importante、eh, y bueno, y llevarlo a prueba también, ¿no es cierto?、Eh, tratar de ser un poco bastante dinámico、eh, simulando algunas situaciones. Que hemos visto e l momento de, de tener que、eh, secar una ropa, secar una vestimenta, un par de zapatillas, ¿no es cierto? Dónde ponerlo, dónde no ponerlo, ¿no es cierto? Porque eso después se hace volátil y eso cae, ¿no es cierto? Una, en, una, en un lugar、eh, por ahí de temperatura y eso produce por ahí lo, los incendios. También、eh, es importante qué hacer y qué no hacer, también, ¿no t a m b i é n es cierto? Y bueno, ¿cuál es el primer eslabón que en este caso el llamado es muy importante también el llamado antes de、eh, realizar? Cualquier tipo de, de, de trabajo para poder sofocar. ¿no? que él, bueno, Las personas por ahí, de manera natural, lo primero que hacen es poder sofocar y, bueno, y eso se, por ahí se descontrola y, y se pierde tiempo. Bien, entonces justamente esta,、eh, esta charla va a estar abierta al público en general porque justamente son las prácticas cotidianas de la vida de la gente que pueden llegar a ser peligrosas en algunos hechos. ¿Me pueden decir bien cuándo va a ser la charla? Bueno, ya me comentabas que va a ser ahí en el Álvarez Guerrero. Sí, va a ser en calle 105 y 109, la capilla del barrio, capilla católica,、eh, a partir de las 10 de la mañana. Se va a entregar una certificación porque tengo entendido también que por ahí hay gente que trabaja en restaurantes y eso, se le solicita las capacitaciones. Estas, eso, o sea, es muy importante porque, porque después le va a servir para poder por ahí conseguir un trabajo o se le facilita. Este, no es lo mismo. Tener estos conocimientos que no tenerlos. Entonces, este, e、eh, eh, s es muy importante que asistan todos los trabajadores,、eh, o, o referentes, por ejemplo, de restaurantes,、eh, de comedores,、eh, tenemos muchos merenderos y bueno, y saber cómo actuar, para saber cómo actuar y no por ahí ocasionar un problema más grave, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias entonces y nos encontraremos en la charla.、Mm, eh, miércoles, eh, perdón, el 11 a las, e s t e 11 de, a las、eh, 10 de la mañana le daré a Guerrero.